Juan Pablo Bertolini te saluda. Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andas? Muy bien, Teresa. Qué, qué bueno, ¿no? Esto de tener la formalidad. Y este, contanos, por favor, cuándo nació la UTIC, de qué se trata y qué laburo hacen, ¿querés? Bueno, bárbaro. Eh, bueno, la cooperativa UTIC nace eh, como un taller, la verdad que nace como un taller, eh, no teníamos idea de que iba a ser eh, cooperativa, sino que eh, empezamos a comprar máquinas y bueno, a ver de qué manera eh, poder agrupar eh, a personas y, y bueno, que pudieran trabajar, prepararlos y bueno, la idea eh, era eh, primero con personas eh, con discapacidad y bueno, formamos un grupo de trabajo y bueno, dijimos que teníamos que seguir eh, comprando máquinas y vamos a fabricar bolsas. Eh, bueno, justo con el señor Intendente Federico Ortiz García, que es quien realmente eh, colaboró muchísimo, eh, ya sea con máquinas, con insumos, eh, y el señor Fabián Bruna, eh, nos dieron la idea de eh, formar una cooperativa de trabajo. Y así es como surge UTIC, que el nombre UTIC significa unión, tolerancia, eh, inclusión y compromiso, y bueno, está un grupo de ocho personas trabajando en esta cooperativa que fue formalizada, como vos dijiste, la semana pasada, recibieron la matrícula y el registro provincial, y bueno, estamos trabajando... Eh, y tratando de abastecer de todo tipo de, de bolsas, bolsas de freezer, bolsas de, de consorcio, domiciliarias, de camisetas, eh, de friselina. Eh, bueno, y queremos seguir ampliando, por supuesto. Muy bien. Este es el trabajo que, que están haciendo, y la verdad que hay muchísimo entusiasmo. Y, y bueno, van para adelante. <risa> Yo ¿Sí? digo que es muy lindo, es muy lindo. Y, bueno, lo que sí significa eh, darles el apoyo, ¿no? Yo soy nada más que lo que hago es coordinar. Fue un, un proyecto que, que tuve desde hace muchísimo tiempo y tuve la suerte de, de ponerlo en práctica. O sea, fue nada más que ayudar. Yo lo único que hago es coordinar, eh, darles una mano, ayudarlos, eh, ya sea con trabajo y en lo que pueda, eh, hasta que ellos puedan arrancar solitos, puedan manejar todo solito y después, bueno, es retirarme y que sigan. Bueno, vamos a, vamos a ver si Teresa va a encontrar el momento en, que, en el que retirarse, porque Teresa, de algún lado te ha salido también la inquietud de eh, pensar, de ponerse a reflexionar cuál, era, cuál podía ser la, la salida laboral para las personas que hoy por hoy ya tienen un laburo este, verdaderamente importante dentro de, de, un, este, de, de un mundo complejísimo, Teresa, de, del trabajo, Este, garantizar algún, a, un, a un grupo de personas, por pequeño que sea, en una localidad tener acceso a un laburo digno es súper importante y le puede cambiar la vida a cualquiera. ¿Cuántas sí, personas cual. trabajan en UTIC, Teresa? Eh, ocho. ocho. Ocho personas. personas. Eh, y sí. Y, y la localidad, ya dijiste, mencionaste que el señor Intendente ha colaborado, ha tenido un rol sí. importante, ¿y qué pasa con la sociedad, Teresa? ¿Cuál es la respuesta eh, del pueblo? Importantísimo, sí, sí, sí, realmente eh, eh, no solamente recibimos eh, del municipio el apoyo total, porque eh, quiero resaltar también, eh, esto me llevó también eh, un poco a apunzarlo desde el lado del medio ambiente porque eh, la idea era que se formara eh, este grupo de trabajo eh, que se ayudara a concientizar en la separación de los residuos, principalmente los inorgánicos y secos, que eh, son los que realmente nosotros eh, nos puede servir y que llegara eso a la planta y con la venta se compraran los insumos. Entonces, eso es un apoyo a la gente que está trabajando acá, que no precisa comprar los insum insumos con su dinero y que después eh, haya más eh, dinero para compartir. Entonces, eh, lo que se hace es que la gente selecciona eh, la basura y, bueno, esa basura en la planta se vende y eso también es una ayuda para la cooperativa. Y, bueno, la gente se empezó a entusiasmar y realmente es importantísimo... Eh, Cómo la gente empezó a comprarnos, bueno, los no negocios negocio ni hablar, eh, inclusive ya hay interesado gente de afuera, ya de la zona, a comprar. Eh, no, acá sí se compran las bolsas, acá es muy importante. Muy bien esa, esa aliazón también, esa relación que hicieron con lo de la recuperación de residuos eh, Teresa, es impresionante yo no, no sí. la teníamos a esa en agenda eh sí, sí. no sabíamos que bueno, entonces están verdaderamente cambiándole este, un poco la cara al pueblo a la pasada para eh, mientras se, se busca cómo organizar el laburo se le mete también a la sociedad una propuesta como la de la separación de residuos y demás Y Teresa, y de las ocho personas que están laburando en UTIC, este, te contaste vos, cuántas, ¿cuántas personas son mujeres en la, en la, en la cooperativa y, y, y qué roles ocupan, Teresa? Eh, bueno, en la cooperativa tenemos un solo hombre <ríe> y lo, el resto son eh, mujeres. Muy bien. Eh, pero bueno, el hombre, un rol re importante porque, bueno, este, por supuesto, eh, todo lo que es más pesado, eh, el hombre enseguida es capaz de hacerlo, de solucionarlo. Eh, pero todos hacen todo, si bien eh, hay un presidente, eh, un tecedero, una secretaria, eh, todos hacen todo, de ahí la tolerancia, o sea, porque eh, hay que salir adelante. Eh, y sabemos que si bien, por eso es que eh, hice como una especie de prueba piloto, eh, para que ellos vayan, se vayan adaptando a las distintas actividades que podía tener una cooperativa pero sabían de que todos tienen que hacer todo para en este momento salir adelante, ayudarse y bueno, por supuesto tenemos un contador que también este, nos va a dar una mano en lo que es todo el tema papel pero bueno, si bien está cada uno con su función, eh, acá todo el mundo hace todo Qué bueno eso, qué importante. Bueno, mete en mano todo, excepto que haya algo muy pesado, ahí lo llaman al compañero. Este, y, y el tema de, del lugar de trabajo, Teresa, es importante. Las condiciones en las, que, trabajan, en las no. que trabajamos son siempre muy importantes, tanto como los salarios que percibimos y demás. Pero, ¿cuál es el, el, la, la situación de la cooperativa UTIC en cuanto a, a, a su local, a su techo? Eh, no eso no se dio al municipio que es eh, una casita de la vía como decimos nosotros del ferrocarril eh, se adaptó eh, bueno para que sea cooperativa y se lo se lo tenía que recuperar estaba en qué estado estaba ese no ese? no estaba en no no estaba en buen estado pues siempre se lo mantuvo muy bien muy y, bien y bueno fue muy poco lo que hubo que que hacerle. Muy bien, pero encontró, no, no, bien. encontró un destino ideal entonces con sí. ustedes, Teresa, eh, sí. ¿qué hacías vos antes de, de estar en la cooperativa? Por ahí tenías un laburo formal este, y, y de paso dabas una mano con la cooperativa, pero las otras personas que laburan hoy en la, en la UTIC, Teresa, ¿a qué se dedicaban antes? ¿Tenían trabajo? Sí, por, eh, no, hay gente que directamente cuidaba abuelos Y ahora ya, bueno, justo dio que este mes fue bravo para los abuelos, así que se quedaron sin trabajo. Y, bueno, en el caso del hombre, eh, tuvo un accidente en su trabajo que no le permitió seguir con lo que, lo que él estaba haciendo. Y el resto, no, no así sé si estaban con algún plan o, o bueno. No, no, o sea, es ideal esto. Ningún laburo formal, ¿no?, Ninguna... no no no, eh, no no tenían trabajo ya digo claro. estaban cuidando un abuelo y bueno ese abuelo murió y, y ese es el trabajo que, que muy bien ahí y, de, y de las y de las edades de quienes laburan Teresa ahí qué nos puedes decir hay eh, de todo un poco o hay un hay segmento de todo un poco sí sí tenemos desde 20... debe tener 25. de 25 eh, tenemos una jubilada eh, que bueno, eh, nos pareció importante por el hecho de que bueno, la jubilación no es eh, alta. Eh, en el caso de ella, este, tenemos una persona de 50 años, eh, no, hay de, de todas las edades. La, más, eh, la que más edad tiene es la persona que está jubilada, pero después del resto son edades para abajo. Muy bien, bueno, entonces hay una posibilidad, una oportunidad, no importa qué edad tengas. Eh, en, en el trabajo cooperativo hay posibilidades y además, bueno, no, no, no, no es poco lo que aportan, déjame decirlo Teresa, este, al hacer pensar y al, al hacer reflexionar a todos y todas en Miguel Riglos acerca de la cuestión de la separación de residuos para su mejor aprovechamiento y cómo eso además termina colaborando en este laburo que tienen al menos ocho personas por ahora. Este, sí, sí. La cooperativa ha sido formalizada, ya tiene su matrícula y se conformó como la primera cooperativa de trabajo de Miguel Riglos. Teresa, un orgullo, ¿no? Sí, sí. No, sí. Yo feliz. Yo feliz porque, bueno, yo también soy jubilada. Eh, y me pareció que, bueno, que algo había que hacer. O sea, ojalá se formen muchas cooperativas de trabajo, ¿no? Y que bueno tenga la suerte de, de que tener un, un intendente como el que tenemos acá eh, y agradecerle también bueno al, al secretario de cooperativas y mutuales, eh, Fabián Bruna, que bueno nos dio un apoyo importantísimo, eh, la diputada Valeria Aluján también, eh, bueno los comerciantes que eh, algunos aportaron con las sillas por ejemplo, los silloncitos, para que tengan. Eh, no, la verdad que agradecidos con, con la localidad, como siempre, o sea, es muy solidaria, y, y bueno, ojalá sigan así y se formen muchas más cooperativas. Pero voy a decir algo, <ríe> yo digo de que las cooperativas de trabajo están buenísimas, pero haría falta más gente que done unos minutos de su tiempo, para ayudar a esa gente, ayudar, colaborar con ellos para que sigan solitos después y adelante. Y no Muy se bien. disuelvan antes de ser matriculadas, porque por ahí eso es fundamental, para mí, claro. mi opinión. Sí, sí, sí. Es que una vez formalizada la cooperativa puede trabajar más justamente, más formalmente, extender sí. una, una boleta, una factura como sí, corresponde, y, y ser parte ya de un circuito es, más importante, aspirar a vender en otras localidades, como nos estabas sí. contando, Teresa, es fundamental para que la cooperativa crezca además, y cuanto más sí. le, le consumamos a la cooperativa UTIC, más gente, más manos van a hacer falta. Teresa, vos entonces estás retirada a, a Antes de jubilarte, ¿a qué te dedicabas? Eh, directora de escuela. Ah, ah al, una, una buena lección nos traía Teresa Chávez abajo del brazo con esto de haberse ido este, quien impulsara el nacimiento de la, de la Cooperativa de Trabajo UTIC en Miguel Riglos. Teresa, no sé si. Sí, quiero decirte que también soy concejal. Sí, bueno, muy bien, me parece A mí muy oportuno. Y te digo, porque lo que hago, para que sepan, es a Donores, y no busco, no busco ningún, ningún otro fin, ayudar a la gente. Bueno, déjanos dejanos decirte igual que tenés un gran reconocimiento de nuestra parte porque entendemos el valor del trabajo y sobre todo del trabajo cooperativo. Teresa, te estamos muy agradecidas y a la pasada te digo que espero que hayas tenido feliz día de la maestra porque lo tuyo sí, es una verdadera gracias. lección, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, No, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde, Teresa. Gracias, igualmente.